Mira, estamos trabajando realmente como vos decías, el tiempo nos ha permitido trabajar a un buen ritmo, este que nos había frenado en los meses de, de junio y julio, pero bueno, estamos en los últimos tramos de la primera etapa del de, de la renovación del parque. Realmente es un trabajo importante y bueno, ya todo lo podemos ir apreciando poco a poco. Entre la la la política de, del Intendente José Ezeberri cuando, cuando asumió era todos los espacios verdes importantes que teníamos en la ciudad, ir haciéndole las obras de infraestructura. No solamente los grandes espacios como hicimos la iluminación del Parque Elio Ezeberri, eh, la renovación y, y la puesta en valor del Parque del Bicentenario, sino también las distintas plazas, el Paseo Jesús Mendía... Eh, estamos por por licitar la plaza para los barros, bueno y también esto del, del parque del parque el barbie, realmente se va haciendo y, y lo importante lo que uno ve en todo esto es que lugares que no se usaban realmente la gente va, lo usa, lo disfruta, realmente muy importante para para la ciudad. Mira la idea es en los próximos dos meses tener esa primera etapa que es donde se va a realizar el, el, el espectáculo, los corsos. Este suponemos que, que no va a haber ningún, ningún inconveniente. Sí, era cuando nosotros hicimos el Sky Park, eh, los chicos que, que andaban en bicicleta, bueno, reclamaban el, el bike park para ellos y realmente se, se estuvo mirando en algunos lugares, hay pocos diseños de, de bike park, eh, debe ser uno de los pocos que tenemos que vamos a tener en la, en la provincia de Buenos Aires, así que realmente esto esto es, nos llena de orgullo todas las cosas que podemos ir haciendo para los solabarriestos.